Una treintena de intendentes e intendentas se reunió el último viernes en Victorica, intendentes e intendentas por supuesto de este, la UCR y eh, bueno, queremos conversar con una de las coordinadoras de esta reunión que fue Mónica Curuchet, intendenta de Eduardo Castex. Muy buenos días Mónica, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Silvia? Bien, eh, ¿esta liga o encuentro de intendentes tomó posicionamiento por algún candidato para las próximas elecciones? No, mira, justamente, bueno, en principio lo que hubo fue una reunión de intendentes e intendentas, como vos decías, la realidad es que era más eh, del de, de grupo de Juntos por el Cambio, no solo radicales, uh -huh. sino teniendo en cuenta eh la coalición ya existente y como habíamos ido en las boletas y justamente de los planteos que se hizo para la convocatoria fue que no iba a haber ningún tipo de, de pronunciamiento sobre candidaturas, no era la parte esa en la que interesaba empezar a trabajar, eh, ni tampoco que tenía que ver con una nueva línea de intendentes que forma una línea nueva, así que Esas cosas, una vez que se plantearon, se lo hizo de forma personal a partir de la convocatoria de cada uno de los intendentes. Se volvió a remarcar ahí en la, en la reunión. Y, y bueno, eso estuvo la verdad que muy bien, porque sacó un montón de, de expectativas y demás que podrían haberse generado, y que por ahí hubiesen dificultado el trabajo que uno pretendía que se haga en esa reunión. Uh -huh. Y... Eh... ¿Cuál fue entonces la agenda de discusión de trabajo? No, en realidad no hubo una agenda de discusión, sino fue un primer encuentro. La idea es empezar, bueno, en esta primera era conocernos todos. Había un, un par de intendentes que habían, habíamos sido reelectos, algunos que tienen algunos periodos más incluso que, que el caso mío, que es la segunda vez. Eh, pero bueno había mucha gente nueva que se, había, se iba a sumar a partir del 10 de diciembre así que con anticipación empezar a, a conocernos, a tener un poco contacto de, de entre nuestras localidades, poner a disposición equipos de trabajo de aquellas intendencias que ya están funcionando como para que los intendentes nuevos tengan un, un apoyo para ir armando sus equipos y definiendo cuestiones para el momento de de tomar el, el cargo y, y luego sí plantear un trabajo en conjunto entre todos los intendentes del espacio para ir planteando temáticas que sean comunes y que vamos a ir resolviendo en, en conjunto. Así que más que nada fue una reunión de presentación de, de generar la intención de, de formar un, un equipo de trabajo desde el espacio y desde los intendentes teniendo realidades en muchos casos parecidas, porque como lo que se repite siempre, somos el que está mano a mano con, con el vecino, eh, asumir la dificultad del momento que se está viviendo y frente a eso bueno empezar a trabajar en conjunto en posibles soluciones que a veces se hacen más fácil cuando forman. Uh -huh. eh, buen día, Mónica. Juan, te saludo. Sí, día, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo eh, estás? ¿Se charló de, de lo que sucedieron en las últimas elecciones? ¿Sacaron una conclusión de las últimas elecciones este, eh, en vista de, de todas las intendencias que, que ha ganado este, la coalición? Hubo un reconocimiento generalizado a, a la cantidad que éramos ahí eh, presentes y los que faltaban. Sí hubo un detalle de de la cantidad de municipios que se han recuperado y el número que significa hoy el espacio para, para con la territorialidad que va a tener a partir de, del 10 de diciembre y fue nada más que una lectura de, de la realidad de lo que había sido el, el comicio del 14 de mayo después de ahí no se sacaron no se hicieron especulaciones al respecto ni tampoco se sacó ninguna eh cuestión a tener en cuenta para adelante, solo un repaso de que bueno la la el mapa político había cambiado eh que por supuesto ya lo sabíamos todos pero bueno estar todos presentes ahí uno toma la dimensión real de, de la cantidad de localidades eh, que el espacio junto al el cambio empezar a abandonar a partir del del diez de diciembre ahora de Justamente la territorialidad está garantizada por las intendencias, ¿no? ¿Hubo sí. algún tipo de reclamo respecto a la falta de representación que hay en las listas de diputados después de esa territorialidad? Mirá, la, la realidad es que no, no hubo grandes reclamos y planteos así políticos. Eh, eh, sinceramente fue una reunión mucho más simple De, de sí eh, tomar el compromiso de un trabajo en conjunto y yo entiendo que todo esto que por ahí se plantea y que los que venimos trabajando ya hace un tiempo podemos estar pensando, va a surgir a partir de las próximas reuniones pero no fue para esta oportunidad en esta oportunidad era, la idea era concretamente solo sentar las bases de un equipo que debe empezar a dar los primeros pasos y que era, era bueno hacerlo previo a las elecciones que se vienen ahora eh, en lo sucesivo, incluso hemos dejado para, para posterior de la, pasar las elecciones tanto Pasos como las generales de octubre, para el próximo encuentro, así que para eso justamente, sacar del de, de foco toda la cuestión política y que sean equipos de trabajo propiamente para, para solucionar el tema de los vecinos de las de la localidades. Bien, la última y esta para vos a nivel personal. ¿Considerás que sí. Martín Berongaray es un buen candidato para las elecciones? Mira, yo con Martín siempre he tenido la mejor relación, yo me, la verdad que seguí fue un excelente Eh, elección el 14 de mayo eh, me parece que las elecciones de, de estas, estas próximas también tienen otro condimento que tiene que ver todo el contexto nacional y del espacio que, que representamos junto con Martín, va a tener que salir el mejor candidato si Martín es un buen candidato no me cabe ninguna duda lo que sí uno espera siempre es que haya un candidato de unidad leí algunas líneas, no hablé con él, leí algunas líneas del 100 a otros medios y creo que está pensando eso mismo y está buscando también esa unidad que siempre estamos esperando desde el espacio, así que ojalá se lleve ese consenso uh -huh. eh que si si Martín tiene que encabezar no me cabe dudas es que va a ser un muy buen can candidato y nosotros vamos a estar apoyando bien o sea no no paso desde tu punto de vista, no ojalá que no ojalá que acá a nivel provincial podamos resolverlo en forma previa y que tengamos una, una única elección general después en octubre. Bien, gracias Mónica por estos minutos con Radio Germés. Bueno, muchas gracias a ustedes siempre por, por ocuparse y, y bueno, ojalá que este sea realmente el comienzo de un trabajo diferente de las localidades del interior. Bien, hasta luego. Hasta luego. Mónica Curruchet Intendenta de Eduardo Castex.